Mira, en verdad, el partido de hoy eh, salimos a trabajar con mucho enfoque, eh, entendemos de que de que podemos, aparte de tener un buen partido contra ellos, podemos ganar la serie si ejecutamos las cosas de la manera que nuestro dirigentes nos dicen en cancha. Llegó un momento en que le sacamos una ventaja, eso nos, nos, nos dio confianza, nos sentimos como que si ya hubiéramos ganado el partido, ellos siguieron trabajando, siguieron ejecutando, nosotros confiamos tanto que Al final de los últimos minutos, en el último cuarto, ellos pudieron remontar y pudieron sacar la victoria. Está claro que lo de Taker del segundo tiempo fue descomunal, pero ¿crees que se relajaron cuando se vieron arriba y con comodidad antes a Lorenzo? No, en verdad ese factor fue que nos pasó la factura. Eh, llegamos a un momento en cancha en que ya sentíamos que ya teníamos el juego ganado, que ya el escenario lo habíamos dominado, ya que la mayor parte del juego estuvimos delante de ellos, estuvimos dominando el partido en ambos lados de la cancha. Eh, pero ellos siguieron, se quitaron entienden la importancia que era de este partido eh, y al minuto final eh, siguieron ejecutando y pudieron sacar la victoria Error gravísimo, ¿no? para un, un playoff, ¿crees que tiene que ver un poco con la inexperiencia de algunos jugadores de este Obras? Mira, yo creo que tanto eso, sino que los partidos se trabajan hasta que no pasen los 40 minutos o la chisera no se haya acabado ya de haya finalizado el partido tenemos que seguir enfocados en lo que queremos seguir dando el 100% hasta que el partido no pase, no se sabe el resultado eh, eso fue lo que nos pasó a nosotros que pensamos que el partido se iba a acabar antes de tiempo y nos, fue, nos pasó la factura en los minutos finales, tenemos que seguir trabajando entendemos que ellos son un buen equipo no podemos confiarnos contra ellos no, tampoco podemos eh, menospreciar el trabajo que ellos están haciendo, queremos que respetarlo de ambas, de ambas partes si queremos ganar la serie tenemos que respetarlo y trabajar duro, eh, ponernos cara a cara con ellos y querer más el partido que ellos porque en verdad nosotros somos lo que queremos hacer y ellos se sienten dominantes y nosotros tenemos que querer lo más que ellos, tenemos que trabajar los 40 minutos y tiempo entre también si sí se viene Lo que está claro que hay que bajarle mucho el score a este San Lorenzo, ¿no? que no esté tan cerca del centenar. Sí, si nosotros logramos eh, de que ellos se mantenga como lo mantuvimos en la primera mitad, yo creo que podemos sacar la victoria, es un equipo que, que anotan todo, si nosotros lo limitamos eh, ofensivamente yo creo que podemos tener chances eh, ya en la parte defensiva, eh, estamos ahí trabajando ellos son tienen un, un plantel bien largo eh, nosotros tenemos un plantel joven eh, la cual no ha pasado la faltura también y yo creo que, que va a ser una buena serie todavía esto no ha pasado faltan un, falta un juego todavía por por ello ganar nosotros no nos vamos a quitar ya este partido pasó esto es un 5-3 hasta que no se gane otro partido todavía no se ha decidido nada bueno y otra serie picante muy hablada eh, con vos protagonistas no eh, con bastantes roces con jugadores a Lorenzo sí porque entiendo de que Debe de ser así, ya que la experiencia mía, eh, puedo puedo estar compitiendo contra ellos, puedo hablarme dentro de la cancha, porque hay un respeto con los árbitros, nos respetamos, entonces entiendo de que tengo que motivar los jugadores y tengo que sacar la cara por ellos, y de esa manera es que podemos competir con ellos y nos dejamos que ellos dominen el escenario, va a ser bien difícil. ¿En qué quedó la carta que mandaste a FIBA por daños e injurias contra Bahía? Bueno, eso está en manos de, de mi agente, ¿no? No, ahora mismo no tengo no tengo datos sobre eso. Gracias, y sí, bueno, lo mejor para Dios. Gracias.